シェケイア e モウイヤーサローシマー、カウダーペンデ a アタスイミラーパーラー。 Es ella la que sin que te des cuenta se pasea. Vive viendo cómo consigue tus logros y los desea. Y esperando a ver si en un momento dado tú e s a g u e a Para hablar de ti, hacer que toda persona le crea. Si la voz la reconoce, con sus actos se revela. Todo es falso, no da fruto y no t a q u e y a no prospera. Mas si ve su s reacción de cuando e s c u c h e s esta canción, t e darás cuenta del porco y e x i n t e tanta posición. Es la culpable de causar cizaña. Y con empeño logras su objetivo, hasta que te engañas. La mente te empaña. Y mientras sigues con su a l t i m a ñ a cuidado, que no te l l e v e l a pirañas i g o caminando firme porque s é que con el tiempo, y a se rinde ya no p u e d e c u b l a f u e r z a de l q u e me distingue y aunque he querido irme me ha sostenido l a m a n o d el que me seca que la v i d a puedo resistirme mira, c h e q u e l a como ella se a p r o x i m á s cuidado que anda pendiente si mira pa lao ya todos saben lo que ella quiere a s i g u e tranquilo andamos bien acompañao d mira, c h e q u e l a como ella se a p r o x i m á s cuidado que anda pendiente si mira pa lao s e r tu amiga, hoy está contigo, mañana es tu enemiga. La que da la mano, un beso en la mejilla. Y cuando da la espalda, su s labio s t e á g r i t a n l e da celo, no hay consuelo. Solo busca tumbarte, pisarte en el suelo. No puedes resistir la bendición. Ahí es que se siembra la semilla, división. No prosperan, no dan fruto, no esperan. Viven a la fris y de todos se enteran. Su misión es robarte, para sacarte, verte de fracaso. Es que ya llega tu corazón. Su nombre, hipocresía, la causante de división. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidia. Y también esto es absurdo: es correr tras el viento. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. m i r a <música> m i r a m i r a Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, m i r s Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, Miss, m i s みんな、みんな、みんな、みんな、みん